Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Ayer se cumplieron 13 años de la segunda desaparición de Julio López. Raquel Barabachi, referente del movimiento popular pampeano por los derechos humanos, sostuvo en radiocracia que los genocidas deben estar presos en cárcel común y que los gobiernos democráticos deben terminar de una vez por todas de estas redes. Hay que reclamarle en forma permanente al Estado porque el Estado es responsable. Uh -huh. El Estado no cuidó a Julio López y por eso fue desaparecido y después en el momento que desaparece, eh, como siempre, eh, se investiga primero a la víctima y a la familia, y después recién eh, se empieza a buscar eh, las causas o eh, los motivos por el cual la persona fue desaparecida. Y realmente es, se perdió, eh, digamos, una oportunidad histórica, hubiera sido de que realmente Julio hubiera aparecido con vida. Uh -huh. Pero bueno. de, realmente, vos no sé si te acordarás, que aparecían... mira yo lo... Eh, hay una similitud con lo que pasó con la desaparición de Santiago Maldonado, con la diferencia de que Santiago recuperó su, su cuerpo y de Julio no tenemos noticia, ¿está?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 pero a hoy 19 no han vuelto a depositar nada y al gerente le informan que hoy, que mañana, que hoy, que mañana y así estamos. Se nos vienen pagando el sueldo en cuota y bueno, por ejemplo nosotros tenemos dice, hay que pagar las tarjetas, bueno, más, yo que tengo dos bebés, se complica mucho con el, el dinero, ¿viste? Este, y las tarjetas, ¿viste? Ya se vencieron, no se esperan y bueno, uno, o sea, lo que está pasando con el tema de que los pagan en cuota, eh, los temas que usar la tarjeta, viste, para, para el alimento y eso, viste, pues ahí está un montón de deudas. Tiene deudas más de lo, que, de lo que está. La cantautora Lucía Andriotti se presentará este domingo en Multiespacio Cultural Cheje. Brindará un show llamado Juegolario Vocerante, un encuentro de poetas y cantores. Bueno, Juegolario es, es un invento, es un neologismo que empecé a usar hace un tiempo para poner algo esto en juego, del, a poner en juego la voz, la palabra. Eh, y me parecía interesante le pusimos ese nombre al evento porque eso, llamé a los colegas, amigues de acá de hace muchos años, a muchos hace mucho que no les veo y nos gustaba la idea de simplemente promover un encuentro donde la voz sea valorizada y podamos también escuchar algo de las cosas que, que cada uno de los artistas viene haciendo la actividad va a ser poner un poco en juego nuestras voces eh, va a haber cantores cantoras y músicas eh, mostrando un poco lo que hacen. Eh, y después va a haber tres poetas, eh, Miguel Lel, Danilo Incerti y La Pame Díaz, que en esta ocasión va a leer también alguna cosa. Y la idea es hacer un interjuego entre la voz hablada y la voz cantada. Radio